Y me enseguida casi me mata mi negra Ay, ay, no te ponga brava Ay, ay, no te ponga brava Ay, ay, no te ponga brava Ay, ay, no te ponga brava Me conviene ser cantante. Sabe que en mi profesión me conviene ser cantante. Ya a ti te quiero bastante, debe comprender mi amor. Ya a ti te quiero bastante, debe comprender mi amor. Ay, ay, no te ponga brava, ay, ay no te ponga brava, ay, ay no te va A te quise primero Debes comprender mi vida Ya a ti te quise primero Ay ay no te pongas grabas